¡Aló, aló! ¡Señora María! ¡Sí! ¡Ya voy, mijo! Hola, Sebastián, ¿qué necesitas? Hola, señora María, ando cobrando la cuota mortuaria, ya que se ocupó la que teníamos en el vecino que falleció de cáncer. Mijito, ¿y de cuánto es? ¡Tres mil pesos para la cuota! ¿Sabe, mijito? Yo quiero aportar, pero no tengo dinero por ahora. Soy dueña de casa y no tengo derecho a ninguna pensión. Ojo, con mucha atención. Ahora tienen derecho a una pensión básica solidaria de vejez entregada por el Estado Todos los chilenos que cumplan con los siguientes requisitos 1. No estar recibiendo ningún tipo de pensión 2. Tener 65 años o más 3. Haber vivido al menos 20 años en Chile 4. Pertenecer al 55% de las familias más pobres de la población Lo que se determinará a través del instrumento de focalización previsional Después de ingresada a su solicitud Si necesitas mayor información, comunícate al 600-64-6090 o en el sitio web reforma reformaprevisional.cl Esta es una iniciativa del Fondo para la Educación Previsional, financiada por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile, previsionsocial.gov.cl